Yo dije que hoy es viernes bailable y ¿eh? que se puede bailar de cualquier forma y cualquier género y cualquier cosa. ¿Qué y que se te pasa? Y vamos a hablar ahora mucho de baile, de Milonga, agregada a seminario y cine. Lo tenemos a Daniel Ubaldegaray acá en nuestra casa kermesera. Bestia del tango de los sábados. Se mudó o、oh, está jugando al anticipo hoy, pero mañana vuelve. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien, buenos días, buenos días, ¿cómo le va Pablo? Acá bien,、estoy. acá estamos, todo bien. muy bien. ¿Qué fin de, tienen Tanguero, eh, eh? ¿Qué te pasa? Nació así, surgió de un inesperado、eh, edición especial de Tango, así como para redondear el año. Bueno, la actividad,、eh, o sea,、eh, digámoslo, hoy con un seminario, mañana es el. Milonga. La Milonga, sobre todo. Y el cine. Que en realidad ya se proyectó la película a mitad de semana, pero se va a reforzar con una proyección, incluso con este, las personas que la hacen, el domingo. Vamos a contar todo tranquilo y, y paso a paso. Así que, ¿cómo dale. Paso a paso.、Eh, o nació? Porque primero voy a decir cómo nació, vamos a empezar al revés a contar. Dale. Tranquilo.、Eh, desde el Espacio Inca, se, como cierre anual del Espacio Inca, se. d i o la casualidad de proyectar un documental que tiene relacionado con el tango, que es Dici Tango Abrazo Feminista. Exacto. Un abrazo feminista. Exacto. ¿eh? Eh, entonces ahí me llama la Colo Staudinger. Silvana Staudinger.、Eh, me, me dice: Mirá, están por proyectar algo, estaría bueno que vengan lo s del tango. Y le digo: Déjame mirar, a, me manda el tráiler de la. Del de a peli, claro. claro. Y digo, no, esto es re interesante. La temática, e s las cuestiones de género dentro del tango, hay un montón de personajes, personas que conocemos acá en La Pampa, que han venido acá en La Pampa. Hay algunos pampeanos también dentro del documental. Y entonces eso hizo como disparador a que podamos hacer algo más interesante. Primero, plantear el tema. Eh, necesario de lo que es la cuestión de género dentro del tango, acá entre nosotros. Bien.、Eh, si bien no tenemos la problemática de, de poner que puede tener Buenos Aires, las milongas tradicionales, la cuestión de que el tango es machista. Sí, sí,、eh, sí. Entonces, hay un, un ante. s Hay una hora y bueno, a ver hacia dónde. habrá un dónde, después, a, claro. y a ver hacia dónde nos movemos. Entonces, eso, eso está importante, interesante e importante、eh, nosotros como comunidad tanguera, a ver hacia dónde queremos que se mueva la cosa. Buenísimo. ¿Eh? Y entonces Esa es, película se va a proyectar el domingo, pero el, ustedes le, el domingo, le, le tiran una alfombra roja antes del domingo. Que está claro,、bien. vamos a ir a las 18 horas. Vamos a hacer, como hemos hecho muchas veces, que hay eventos de tango relacionados con el espacio Inca. Hacemos una milonguita previa. Seis de la、ahí. tarde en el Centro es, Municipal de Cultura. Eh, eh, Quintana 174. Bueno. Creo que es así. Me parece、eh. que no sé si es así. Pero bueno, me pero. Ahí, ya saben dónde está el Centro Cultural. Eh. Eh, bueno, y, entonces, seis de la tarde, milonguita ahí en el hall. Después vendrá la peli y, y va a haber una charla también. Posiblemente, sí, no,、eh, la idea es esa.、Bien. Cerrar. Con unos pequeños disparadores y a ver si se pinta la charla, el debate entre, lo, entre los asistentes. Y acá, cosa importante, no solo es un documental dedicado al tango,、eh, toma el tango como, como, como herramienta y lo que pasa en el ambiente tanquero, pero es para toda la movida cultural.、Uh -huh. Que tiene esta problemática de género que es、eh, para, para que nos pongamos a charlar, a pensar, a instalar justamente el, el, el, la situación dentro de la cultura toda. Porque no es, no es, la danza no es solamente el tango, sino en este caso viene un documental que es relacionado al tango. Pero pasa en el folclore, pasa en, en la b a c h a t i n a En el, el rock también, quedate en, tranquilo en, y en, más vale. Ento entonces, y en todo lo que es. Culturalmente. Más vale.、Eh, la peli、eh, la dirige Valerie Lowensberg. Que, eh, con quien vas a conversar mañana en el horario de bestias. Mañana está Bestias con Cintia Alcaraz. No sé si Juan y de p i a n p o r que me parece que anda en otra.、Eh, pero de 10 a 12 está Bestias. Vos vas a venir, como siempre, Bestia、no, del Tango. No,、si、y va、no、a venir el Juan y se pierde la fatulita de los、sí, años.、Sí, no. Se fue para allá. Él se fue a, se fue a Buenos Aires. Está haciendo、muy、unas bien, gravancias por allá.、Bien. No sé si llega a volver mañana. Capaz que sí. Vamos a ver. Bueno. Bueno. Pero esta era la excusa, porque todo comenzó. Está la peli, el domingo, qué hacemos, qué podemos. ¿Y qué se les ocurrió hacer en la previa? O sea, hoy mismo ya Voy, comienzan las claro, actividades s n g r n t a s Dijimos, tenemos que traer alguna personalidad、eh, para justamente poder charlar. El, entonces caímos. Nuria Lazo, Fede i b a ñ e z Bien. Son dos bailarines pampeanos, una pareja de bailarines pampeanos. Voy a destacar nada más que el último logro de ellos, que fueron subcampeones del Mundial de Tango en la、mundial. categoría escenario. Hace este años, año. n o Este año. Este año, este año, sí, actual. Sí. Hace año s que ellos Ahora, vienen trabajando. Es un trabajo callado, constante. Sí, sí porque mirándoles... no, son, no son personas. Te iba a decir, decime quiénes son. Además de decirme que son. Me, son docentes también, ¿no? Son docentes, son docentes. sí, b a i l a r i n es. ¿Y vive,、eh, su, son de Santa Rosa? Su, son de, de General Pico. De Pico.、Ajá. De Pico. Y, y justamente ellos viven, viven de esto. Eh, son, eh, han sido formados en Iuna.、Eh, tienen, en General Pico están dando, armando un, un pequeño grupo. Preparándolo como para que La Pampa tenga、eh, categoría, vamos a Bien. decir. Bien. Nuria Lazo y Federico Ibáñez. ¿Ellos van a dar un seminario? Un seminario. Un seminario que justamente nos debíamos ese abrazo con Nuria y con Fede、eh, después de, del logro de este año que no habían podido venir. Entonces, bueno, nos vino bárbaro. Seminario, Casa del Bicentenario. Bien. Hoy a partir de las 19.30. Perfecto.、Eh, hasta las 21.30. Y después vamos a hacer una práctica. Aquellos que no pueden ir, no pueden ir por diferentes razones al, a la, ¿A la casa al seminario, seminario.、No, sí, seminario. Sí. hacemos una práctica ahí para que por ahí alguno quiera ir a saludar a los chicos, estar,、eh, llevamos una mateada y, y bueno, bailamos unos t a n g u i l l s Me encanta el, la convocatoria e s t a b l e c e que el tema del seminario, del encuentro, es puntos de apoyo y flexibilidad en el abrazo. Exactamente.、Tomando. Vamos a hablar del abrazo, de、sí. que son justamente algo imprescindible para poder crear, generar un movimiento. Es Esa cuestión de que tiene el tango de abrazarse,、eh, bueno, a partir de ahí, de un buen abrazo que es necesario, no es apretar fuerte, sino estar bien agarrado para poder,、claro. para poder empezarte a mover. No abraza cualquiera, sino ¿Siste? el que sabe. Era, Por ahí a veces caemos, en que vos que decís, bueno, queremos ver gancho, queremos ver. ¿viste? Y si no, no sabés mantener el equilibrio en la bicicleta, eh, eh, no podés hacer Willy. Exacto. Entonces, vamos a ver. Primero、principio. el elogio de la simpleza, ¿De después Uy, el f i r u l e t ¿no? e Exactamente, ¿Eh? eso sale solo. Sí, y escúchame, ¿cómo vienen con las inscripciones y eso? ¿Hay, hay interés? ¡Pupo! Sí. grupo del seminario ya está completo. Tomá, listo. ¿Eh? Ya Bien, está completo.、Eh, o sea que、eh, la capacidad ideal de gente para dar un seminario ya está. Bien. Ya está. Eso está, está completo. Garantizado los chicos de que van a venir y trabajar con un grupo. Y, o, o sea, por suerte y, y agradecido de que hubo interés dentro de los gustosos de, lo de bailar el tango、claro. para ir al seminario. Bien.、Eh, y entonces nos quedaba ahí el medio. Mañana. Ya, ¿y, eh, clar, eh, ¿y es... qué hacemos? Metemos Milonga. Sábado milonga, de Milonga. Milonga, que hacemos, ya hemos hecho varias veces, en la chacra de Tridente. Sí. Ahí es. Yo digo que es un lugar emblemático para el tango, más allá de que. Claro, se, porque、eh, todos los años meten alguna. Ha, y... Hacemos, hacemos、claro. sí, hacemos varias. Está en la calle Churrinche al 6.000.、Eh, eh, de... 6.500, creo que es. Enfrente, bueno, vamos a v r en e de e s p e r ó del, lado Lito, Perón, ahí, ¿no? del sí. otro lado del Club de Casa. Exacto. Justo en la entrada、ahí、del、nomás. Club de Casa. Bien. h、eh, í la entrada principal del Club de Casa. Hay dos cuadras para el otro lado. Del otro lado. Para el, eso que viene a ser, para el sur. Exacto, sí, sí. sí. Vamos, sur, sureste. Sur este, sur、claro. este. Bueno, ¿y ahí eh, qué, eh, qué, a qué hora está previsto el encuentro? ¿Cómo, cómo viene el e n c e n o Ahí、mano? hicimos una onda eh, justamente eh, de encuentro.、Eh, vamos a preparar algunas delicadeces. También tienen que avisar antes, porque si no, no va a haber delicadeces para todos. Claro, Entonces, tienen que saber cuánta gente va a haber,、claro, por lo、eh, menos. Exactamente. ¿Y a dónde se avisa eso? Ahí en las redes, en los lugares, está justo mi número de teléfono que estoy organizando: 47 entonces... 65 50. Exacto. ¿no? 47 65, 65 50. p u e d e n llamar ahora mismo: 47 lindo, 65 50. Lindo número para la 5 0 i Es n t a lindo, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, entonces avisan y, dec y, y, y cómo, decime horario, cuál es lo, lo, qué es lo previsto. A partir de las 21:30 también. Mañana、Bien. empieza a sonar un tanguito, empiezan a aparecer algunas cositas para, para saborear y le damos, bailamos, mantenemos ahí hasta, hasta que. Las velas nuerdas.、No、hasta que salga el sol. <risa> bueno, buenísimo.、Eh, Todo esto está organizado, por supuesto, por la Milonga Campo Afuera y, y、eh, algo más que haya que mencionar.、Eh, Un, un agradecimiento a la municipalidad, en este caso de Cultura, la, la, la,、ah, al, bien. A, porque nos brindaron el espacio de la Casa del Bicentenario y, aparte, tuvieron el, el,、pues、desde el espacio Inca la buena voluntad de decir: sí, va a haber algo de tango. ¿Eh? El, yo quiero destacar justamente.、Eh, En estos momentos, el espacio Inca es algo que está un poco, como dice.、Sí. s Hay, hay movidas de que lo quieren correr. Opacado y、claro. ninguneado, seguro, y por el gobierno ento nacional. Entonces, eh, justamente, eh, es el lugar del cine argentino. Y ahí sí, yo muchas veces reniego cuando dicen, por ejemplo, a una milonga,、eh, vinimos a apoyar. Y a mí me hace ruido eso. No, no venga, pues ya vení、Venía、porque te gusta.、Claro. Pero en este, caso, en este caso, no de la película, sino del espacio Inca, creo que tenemos que despertar un poquito y hay que ir a apoyar. A veces hay que ir a, a ver qué es lo que hay. Porque a veces se proyectan, yo he ido muchas veces, se proyectan buenas películas del cine argentino desconocidas y, y no hay gente. Eh, por ahí un poco, hay poca difusión, pero bueno, entonces hagamos el boca en boca. El, el espacio Inca sigue existiendo y debe seguir existiendo. Más vale. Bueno, buenísimo.、Eh, más vale que también felicitaciones desde acá por la movida. Sabemos que es un momento en que este, hacer algo, lo que sea, mover el cuerpo nomás o, o coordinar alguna. Cuesta. Cu todo cuesta. El doble que hace dos años, no, no en guita solamente, s sino en, en mover ánimos. Este, todos、Exacto. estamos detonados de laburo, cuesta que, este, que generar pero, entusiasmo, que las personas se trasladen de un lado a otro. p s o que no nos saquen la cultura. No, más v a l Que no nos saquen la alegría. Más vale.、Okay. Más vale. Bueno. Eh, Daniel, eh, gracias. Y que, no, si gracias, queda algo por decir, por、ustedes. supuesto,、eh, antes de que suene otro bueno, tanquito. Que, estoy... que algunos que están por ahí dormidos que avisen, que digan, mirá, yo quiero ir a cualquiera del, del, de las del actividades.、Lugar. Hay、sí. una, hoy,、eh. siete y media, el seminario en es, Casa es. del Bicentenario. Mañana es la Milonga, nueve de la noche en la Chacra de Tridente. El domingo, la Peli con Milonga milonguita Previa, seis de la tarde en el CMC.、Ah, ahí de todo un poco, así que. ¿Alguna? Al, al, al, tanto al seminario como a la milonga necesitamos que nos avisen, avisen previamente de que、claro. van a venir para estar preparados. Y si no, que y, lleven cositas. Claro, ¿eh? y exactamente. Y después,、eh, para, el, para el cine, bueno, ir directamente. Y si el que quiera mover un poquito las tabas, se va un cachito antes. Bueno, Daniel, ¿eh? buenísimo. Gracias. Y, Muchísimas y, y gracias. la audiencia k e r m e s e r a te espera también mañana, como mañana, bestia del t a n g o que sos, después de las 10 de la mañana. Mañana estaremos peinados, perfumados. Y... Y listo. Toma, conversando con Valerie Lowensberg, directora de, el documental del documental Dizzy Tango. ¿Mm? Dizzy Tango, un abrazo feminista. Gracias y aguante el tango, ¿eh?